a esta eh, ocupación que se viene desarrollando hace un tiempo en eh, Cerro Radal eh, y que está siendo hostigada por eh, la, la policía y entiendo también por el municipio de, de Lago Pueblo pero para tener mejor precisión y, y saber bien de, de qué se trata estamos en comunicación con eh, Natacha que es parte de las familias que están allí en Cerro Radal Buen día Natacha Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, muchas gracias eh, por por atendernos. Eh, bueno, en, en principio te queríamos eh, preguntar eh, dónde dónde están ubicados, hace cuánto tiempo, qué, qué motivó eh, el, el, el ir allí, a, a Cerro Radal, a ese lugar. Eh, bueno, fue una vocación que hicimos en Cerro Radal, eh, Callejón Almendra, como se habló un par de veces por la radio, que está ubicada al fondo. Eh, bueno, somos eh, ocho familias, más o menos que estamos ahí eh, eh, que decidimos, nos juntamos porque somos eh, primos o sea, todo familia uh -huh. y la situación que nos llevó a eso fue que nosotros eh, toda la vida trabajamos en la tierra y criamos nuestros animales Y ya no teníamos un lugar a donde eh, poder seguir con esto, y siempre en el lugar a donde estábamos, eh, estábamos, o sea, teníamos nuestros animalitos siempre presionados y limitados, a, tampoco que crezca la cantidad de, de bichos porque había que venderlo porque, no sea, el espacio nada no está suficiente. Entonces, bueno, nos juntamos, decidimos un día, bueno, vamos a ocupar un pedazo de tierra, y, bueno, de hecho lo llevamos a cabo el 26 del eh, mes pasado. mhm uh -huh cuando nos instalamos ahí eh, bueno presentamos una nota al municipio eh, al consejo deliberante explicándole esta situación y el porqué de las tomas de, de la ocupación de tierra eh, bueno empezaron eh, fue fueron empezaron a acercarse de tierra eh, la policía eh, empezaron a acercarse eh, el consejo deliberante también fue eh, solo para, bueno, para decir, o sea, el municipio cuando se acercó, o sea, tierra, a decir que teníamos que salir de ahí, que esas tierras eran de Corfo, que... Uh -huh. Y bueno, eh, se acercó también un señor de Corfo, ahí del Hoyos, a hablar por una madera que estaban sacando los parceleros, eh, pero bien, él se acercó bien, a nosotros habló y dijo que no lo único que necesitaban sacar una madera nada más, y o sea, ellos, bien, re tranquilos. eh bueno empezaron a pasar todos los días sacando fotos bueno cosas que hacen y y el seis el, el miércoles pasado claro no me acuerdo bien si fue 6 o 7, eh bueno cayó un allonamiento con eh, verificación de morada decía en la, en en la nota todo y eh, justo bueno nosotros eh como trabajamos y eso no estábamos eh, la totalidad solamente habían dos nada más de los nuestros un mayor y un menor de 16 años. Eh, ellos estaban en el lugar, cuidando el lugar, eh, haciendo adelantos y bueno, y cayeron o sea, policía, gendarme eh, gendarmería, no, eh, infantería, o sea, una multitud acompañada con Cristina Lewis, que fue la que iba indicando de que rompan los alambres y rompan las cosas que se habían hecho en los otros terrenos. ¿Qué? Y... Y bueno, y ante la situación nosotros eh, bueno, eh, ya nos alarmamos. Fuimos todos, ellos ellos habían retirado del lugar y bueno, y después eh, o sea, empezamos a tener la presencia de infantería eh, que andaban en la camioneta, se te veían bajar, se bajaban encapuchados, andaban encapuchados con con la sopeta, eh hacían preguntas a cada rato, te tomaban datos a cada rato, eh, o sea, fue una presión que o sea, vivimos muy fuerte. Así que, bueno, después, eh, ahora, en estos días, bajaron un poco, o sea, ya pasaban sin las máscaras, pero se, eh, siguen en el lugar, siguen vigilando el lugar. ¿Ustedes eh, permanecen en, en, en el lugar? ¿Han podido hacer construcciones? No, porque no nos dejan subir nada, solamente adelanto, o sea, cuidar los animales que tenemos ahí, eh, o sea, la, la plantación que alcanzamos a hacer de trambuesas, las huertas... Eso, cuidar eso y, y cuidar el lugar para que no vaya una ira a romper todo de nuevo no volvimos eh, a levantar alambre ni nada porque están ellos ahí y nos dijeron que si levantábamos alambre todo ellos la tenían que volver a cortar y de hecho cuando ellos o sea cuando hicieron esto o sea no era un la orden tampoco decía que era de desalojo nada era una verificación de moraana y fueron y destruyeron todo y cortaron los alambres tododacito y Eh, las cosas que se habían hecho todas en pedacitos, eh, con motosierra, y pararon a tirar todo el basurero. Ya. Yeah. Te consulto quién es eh, Cristina Alegui. ¿Qué, qué Cristina función Alehui, cumple? Ella, ella, mira, ella me parece que tiene algo que ver con tierra, secretaria de gobierno, algo así. Trabaja en la municipalidad. Uh -huh. Ella, de hecho, fue a hablar un día allá, eh, o sea, fue también sacadita, salía de tono, eh... Se enfrentó con mi primo porque ellos se conocen y ya han tenido antes otros enfrentamientos por tema de laburo porque mi, mi primo se cansó de pedirle trabajo, de un trabajo nunca lo ayudaron y bueno, y ella fue a preguntarle qué estaba haciendo ahí en ese lugar. Ya, como si ella fuera dueña de la tierra. Así que, bueno, ella ella Eh, se ve que siguió adelante con esto porque nosotros, o sea, cuando fueron, fue, o sea, fue ella que andaba indicando, corten acá, corten acá, eso lo vieron las personas que estaban ahí en el lugar. Y eh, la, la policía fue con una orden eh, supuestamente de, de, sería de la, de la fiscalía o, o de quién era la orden sí, que ellos tenían. era una orden que habían recibido de, de fiscalía. Y uh -huh. eh, de un juez, no sé, ahí U ustedes eh, no, no tienen información de, de, de esa cuestión, digamos, ¿sí? quién quién juez está interviniendo, qué fiscal. El juez, sí, el juez, el fiscal Oro. El fiscal Oro, claro. El bien. fiscal Oro, no sé a bien. quien a quién eh, que, que trabaja aquí en, en el Hoy. Claro. Eh. Así que nada es no eh, sea el motivo es igual para también eh, informarle a la población esto porque muchos no saben nosotros hemos hablado con un montón de gente y no están ni enterados de hecho eh, bueno ayer sí estaba hablando con una vecina de acá de, de pueblo y bueno ella dijo que que causa temor el hecho de ver que anda la infantería eh, ella de hecho estuvo hablando con sus hijos diciéndole que tengan cuidado que uh -huh. eh, porque causan temor Así que, nada, eso es para que la gente sepa y esté informado, porque, qué sé yo, han pasado tantas cosas que después quedan impunes y y nadie sabe nada después, así que está bueno que la gente sepa y se informe y y eso, y y nada, y que uno, nosotros eh, no tomamos un pedazo de tierra para venderlo, como dijeron que, encima que dijeron que no habíamos tomado 40 hectáreas, que nada que ver y nosotros, de hecho, hicimos la nota todo y así, sin embargo, fueron a romper todo, no les importó nada eh y eso que nosotros, o sea, nuestro ese es, es re claro y todos sabemos, toda la gente sabe la situación que se está viviendo hoy por hoy en el país que no te alcanza la plata para nada, de hecho, va a comprar un kilo de papa, te sale 50 pesos y siendo que uno, si tiene un pedazo de tierra lo puede cultivar uh -huh. Totalmente, Ed, la, las familias que, que que te acompañan, hay hay también hay menores, dijiste un, un chico de 16 años, pero hay chicos más chicos también. Hay chicos más chicos, sí, sí, están nuestros hijos que de hecho nosotros a eso también, nosotros tenemos miedo también de, de tenerlos ahí porque no sabemos con qué situación nos podemos llegar a enfrentar de repente o encontrar, ¿viste? Así que es como que se da un poco de cosa que someter a los nenes también a eso. O sea, es, es, es feo. Es fea la uh -huh. situación. Eh, Natacha, ¿y han tenido, eh, no sé, el apoyo o, o el asesoramiento de, de algún abogado o de alguna organización, alguna asociación que, que hayan podido tener contacto como para para estar un poco más unidos eh, por sí. si llega a suceder algo? Eh, sí, sí, nosotros... Eh... Eh, sí, nos estamos informando, o sea, estamos pidiendo ayuda, apoyo, uh -huh. y sí, hemos tenido buena respuesta de gente, o sea, que ve la realidad, de que tampoco estamos cometiendo ningún delito, y sí, hemos tenido apoyo. Eh, eh, no mucho, pero uh -huh. por ahora sí, algo. Bueno, bueno. Eh, ¿qué, ¿Cómo tienen pensado ahora eh, continuar? ¿Han, ¿Han hecho alguna presentación...? A, Eh, al mismo, al municipio o a la, o a la fiscalía ¿qué tienen pensado? ¿cómo seguir? y ahora habían hablado, o sea, nosotros nos enteramos todo por por la radio y cosas comentarios, nada más que dicen de que si se presentan proyectos o que o sea, que se pueden aclarar las cosas o, pero, o sea, nosotros no nos han dicho nada clave uh -huh. nada, nada que digan que eso va a ser eh, algo que va a ser o que es de raza así que nosotros solamente vamos a seguir ahí firme nada más y, y bueno y, eh, Natacha, en, en teoría sí. vos contabas eh, antes de que habían se habían acercado de Corfo esa, sí. esa tierra es una tierra fiscal y, y es pertenece a la provincia, al municipio ¿ustedes saben eso? porque el municipio eh, tiene injerencia eh, o si es de la provincia? saben ustedes de esa situación eh, sí hablando dijeron que que la la madera solamente era de corfo pero de hecho ahí es un lugar donde se quemó hace un dice uh -huh. ¿sí? cuando estuvo el incendio se quemó todo y solamente están sacando una madera que hay una parcela ahí pero eso no no está en nuestro o sea quedó solamente había quedado la madera tirada en el lugar nada más uh -huh. nosotros no tenemos parcela ni nada de, en el lugar de ¿sí? Uh -huh. eh dicen que la madera de corpo y las tierra son municipales claro pero eso, eso lo tenemos que averiguar bien, bien. igual bien ustedes ¿cómo? se habían acercado al municipio y habían presentado un proyecto nosotros presentamos el porqué de eso pero antes de darnos respuesta nos fueron a tirar de uh -huh. todo a romper todo y no fue el único lugar ya ayer estábamos hablando que igual en otro lugar había pasado lo mismo fueron también a romper al hambre Bien. Natacha, ¿están necesitando sí. algo de colaboración de la, de la gente que está escuchando? Sí, que la gente que se acerque, que se acerque, estamos ahí, lo vamos a recibir bien, a tomar unos mates, a charlar. Bien, no, ¿nos podrías explicar bien cómo cómo se accede? Es por eh, la entrada que está, ¿viste?, en la Escuela Bero Técnica. Uh -huh. eh, está a mano derecha dice eh, el callejón, lo no seguís bien al fondo y siempre eh, ahí doblas a mano derecha, siempre es a mano derecha al fondo, ah, cuando sí. llegan al fondo, sí, ahí se van a encontrar con con el alambre, mm -hmm. el alambre que no rompieron hoy ¿no? es como el, el camino donde están la, las pinturas rupestres eh, como ahí a mitad de camino sí, un poco más allá claro, es, más eh, sí, porque es un, es un faldeo así que claro. hay ¿no? y, y otra cosa que me estaba olvidando también, eh, los Hay más vecinos más abajo que ellos cuando nosotros hicimos la ocupación ellos también cerraron todo que de hecho vendía a hacer eh, los vecinos ahí del parque industrial uh -huh. y bueno y a ellos no le rompieron nada eh, de hecho nada nada eh, fue como que la bronca fue con nosotros nada más bien que como cómo están eh, ahí cómo ha sido la recepción de los vecinos a, ahí a, a, a la ocupación de ustedes Eh, los al más principio, cercano. en realidad al principio era como que nos pintaron re buena onda, pero después nos íbamos enterando de que estaban todos enojados, que de hecho andaban haciendo nota contando eh, firmas para que nos saquen. Otro uh -huh. de ahí, otro vecino de ahí, nos entregamos también, dos, que nos hicieron la denuncia para que todo esto empiece. Uh -huh. Así que, no, con los vecinos no tenemos muy buena... <ríe> con nosotros no tienen muy buena onda, se ve, nos pintaron una cosa y nada que ver. Bueno, Natacha, te agradecemos muchísimo tu palabra y bueno y estamos atentos, atentas a, a lo que pueda pueda pasar. Y bueno, uh -huh. esperamos que, que al conocerse esta situación eh, cambie un poco la, la posición de, de, del municipio y, y los dejen de, de molestar y los dejen trabajar como ustedes quieren. Claro, porque encima es lo primero que dijeron que nosotros <risa> hemos agarrado tierra y tanta cantidad de tierra para hacer negocios inmobiliarios que ni siquiera se nos había cruzado por la cabeza si nuestro objetivo era otro en realidad así que la verdad que hablen cosas y, y así que te de esa manera, igual los recebo porque la gente escucha y quiere todo lo que dicen así que nada, para dejar clarísimo eso de que no, que no es así eh, Un abrazo fuerte Natacha Bueno, muchas gracias